Langineta ndé tout nachon apsemblé tout bon blanc apsemblé milatou apsemblé grimoto apsemblé la kataufetal ngineta ndé tout nachon apsemblé tout bon blanc apsemblé tout milat apsemblé Música del pueblo haitiano a las 10 de la mañana y 8 minutos de este jueves, una hora menos en Haití, eh, desde donde tenemos en contacto con Camil Yalmers, referente de la izquierda haitiana, economista, eh, que está en línea con Radio Centenario. Camil, buen día. A ver si nos está escuchando Camil. Por ahí, aquí lo, nos aparece por interno el sonido, pero a veces las comunicaciones son eh, complicadas en este sentido, ¿no? ¿Estás por ahí, Camil? Sí, sí, sí, buenos días. Buen día, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, muy bien, perfectamente. Bueno, no sé si llegaste a escuchar la música que pusimos al principio, si si acertamos en la música. Sí, muy bonita, muy bonita. Es una música que muestra que Haití es un pueblo que está luchando en condiciones sumamente difíciles, pero un pueblo consciente y movilizado. Marta Jean-Claude es la que escuchábamos, ¿no? que falleció en Cuba hace algunos años, una cantante haitiana. Sí, Marta Jean-Claude es una, un símbolo de la unidad caribeña, de la unidad caribeña revolucionaria. Exactamente. Y sintetizó muy bien elementos culturales de los dos países. Muy bien, Camil, también para para mencionar por lo menos a, a cosas de la cultura haitiana que que a veces nos concentramos en, en otras realidades, por supuesto. Bueno, queremos actualizar contigo eh, la situación de Haití en ese marco de eh, situaciones de violencia con bandas organizadas. Eh, ¿Cuál es la realidad actual que, que te parece importante actualizar para la audiencia de la radio, Camil? Sí. Bueno, hace como tres semanas que en Puerto Príncipe tenemos una agravación de la situación de inseguridad mm -hmm. con ataques de las eh, bandas eh, paramilitares contra unas zonas estratégicas como por ejemplo lo que es Caufeu y ejercieron una violencia tremenda contra la población que tuvo que huir Estamos calculando que ya más de... 50.000 refugiados y mucha gente de, de ese barrio tuvo que huir para buscar refugio en plazas públicas en escuelas en universidades por ejemplo la universidad donde yo enseño ya no podemos trabajar porque está está lleno de refugiados Ajá. así que una situación muy difícil en puerto príncipe y ese esa agravación de la situación está muy relacionado con los debates que se hacen a nivel internacional y está utilizado también para justificar el despliegue de una fuerza multinacional, lo que quiere los Estados Unidos. Y está previsto un debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para decidir si autorizan el despliegue de esa fuerza multinacional que estaría eh, dirigido por la policía de Kenia. Uh -huh. eh, es muy importante subrayar que la situación de violencia es es eh, resultado de las políticas aplicadas en Haití desde algunos años, y que las bandas eh, paramilitares benefician de un suministro permanente de armas de guerra, de municiones, y gozan de una impunidad casi total. Sí. Por ejemplo, las masacres que se produjeron, Esas tres últimas semanas el gobierno haitiano no dijo nada, ni una nota, ni un tuit, nada de condena, de condolencias, nada. Así que la, la gente en Haití está totalmente indignada por la complicidad del gobierno actual con esa violencia y está claro que es una violencia utilizada políticamente para justificar una intervención militar extranjera cuya misión principal va a ser reforzar el poder actual que es totalmente ilegítimo, ilegal, y eh, permitir que ese poder organice elecciones controlada, controladas por la extrema derecha. Es el propósito de que se está haciendo, y eh, hay una manipulación ideológica, donde van a presentar la presencia de las fuerzas de Kenia como una solidaridad sur-sur, una solidaridad entre pueblos negros. Pero sabemos que eso no no es eh, la agenda, la agenda está totalmente controlada por Estados Unidos y cuando vino en Haití una misión de evaluación de Kenia, la primera visita que hicieron fue a la Embajada Norteamericana y los encuentros que sostuvieron con los responsables de la Policía Nacional se hicieron con la presencia de los diplomáticos norteamericanos y después de la visita a Haití se fueron a Nueva York a encontrar autoridades del Departamento de Estado y Y, y prepararon su declaración con las autoridades norteamericanas. Así que se trata muy claramente de una intervención norteamericana, una intervención imperialista, con una agenda política muy clara, y, y manipulan, y utilizan la, el concepto de panafricanismo, de solidaridad sur-sur, de solidaridad de pueblos negros a pueblo negro, pero eso no es, no es cierto, y sabemos que el gobierno actual de Kenia es un gobierno alineado con la, los objetivos estratégicos de, de Washington y que está denunciado por su represión permanente contra el pueblo de Kenia. Incluso durante el último año se calculó eh, una cantidad importante de muertos matados por esa misma policía de Kenia frente a manifestaciones pacíficas. Así que eh, estamos claro que no se trata de una solidaridad al contrario es una desviación, una manipulación vergonzosa de lo que debería ser el, pana, el panafricanismo. Camil, esta situación entonces de, de violencia en barrios que vos decís genera gente que tiene que huir, dejar sus casas, los está el gobierno, los está alojando, por ejemplo en universidades, entonces hablamos de miles de personas. Sí, sí, bueno, es, es, se alojan ellos mismos, no hay, no hay ninguna ninguna intervención clara de, del Ajá. Estado, aparte de algunos suministros de comida, pero el, el gobierno no hizo ninguna política, ninguna declaración para asistir y defender a esta gente, ¿no? Así que es una violencia programada, una violencia eh, eh, que está favorecida por los, la, el poder actual, y eh, el elemento clave de esa violencia es el suministro de armas que vienen de Estados Unidos. En la la resolución del último la última reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había insistido sobre la necesidad de cortar el comercio de armas entre Estados Unidos y Haití y eso no se ha hecho. Y hay un volumen impresionante de armas de guerra que vienen desde desde Miami y que llegan a Haití. Y en los últimos meses no se ha hecho ninguna ningún esfuerzo, ningún mecanismo adicional para romper ese tráfico. ¿no? Y, y también eh, sabemos que la Policía Nacional tiene los recursos y la capacidad de disminuir de manera significativa los fenómenos de violencia en la capital, pero es una policía que no puede actuar en plena... De, en toda su plenitud porque sabe que los responsables políticos están están relacionados con las bandas no así que no, no hay realmente una voluntad política desde las fuerzas públicas que existen ahora para luchar contra esta violencia y es importante subrayar también que sí. es una violencia localizada no no es todo de haití 80% de la del territorio haitiano vive en en una situación de tranquilidad eh, pero está esta violencia enorme y muy eh, grave está concentrada en barrios populares de la capital de pot la capital de haití foto príncipe si sí, leíamos que la gente se organiza eh, para para tener una descripción hacernos más la idea concreta de lo que vive la gente no la gente arma barricadas para intentando que no ingresen las bandas a sus barrios Sí, eh, desde el mes de abril pasado hemos visto un nuevo fenómeno muy interesante de que es la autoorganización de, de brigadas de autodefensa. Es una tradición que existía allí, en los años 90, pero que se había roto. Pero ya nació toda una corriente de brigadas de autodefensa que incluso logró vencer a las bandas en al algunas regiones, por ejemplo, mm -hmm. en la zona de Canapé Ver. Y eso hizo nacer una ola de esperanza en, en la población. ¿no? Mm. Y, pero el, el gobierno hizo todo lo posible para romper la alianza que estaban haciendo entre esos grupos de autodefensas de varios y la algunos eh, algunos policías. ¿no? claro y se Hicieron todo lo posible para romper esa posible alianza. Y uh, el gobierno que no se pronuncia sobre las masacres de las bandas, condenó la actividad de los grupos de autodefensa. Así que, por ejemplo, en el barrio donde se ubica la oficina de Pabda, Canapé Verde, la gente sigue movilizada y tienen eh, mecanismo de control de la entrada y salida al barrio, sobre todo de noche, y hasta ahora es una, una región que se ha mantenido afuera de, de la violencia de, de mm. las bandas. Así que la es muy claro que la solución es una alianza entre los grupos de autodefensa barriales y la Policía Nacional. Claro. Y eso que es suficiente para para vencer el fenómeno de la violencia en Puerto Príncipe. Ese que no hace falta una llegada masiva de militares extranjeros uh -huh. con todo lo que eso significa de humillación para el país y también de perspectivas de control de todas las áreas estratégicas del país como se hizo en episodios anteriores con las eh, misiones de Naciones Unidas. Bien, digamos a la audiencia que cuando Camil dice PAPTA, se refiere a la plataforma para el desarrollo alternativo de Haití que Camil representa. Eh, Camil, está claro el tema de, del suministro de armas que llegan de Estados Unidos, ¿Pero cómo se sostienen económicamente estas bandas? ¿Es a partir de, de robos? Aló, aló. ¿Cómo se financian? Aló. A ver si nos escuchás ahí. Aló. Sí, ¿nos escuchás, Camil? A veces se pierde un poquito la señal. Eh, reci... aló, aló. A ver si nos podés escuchar ahora. Se pierde la señal a veces. Vamos a sí, aló, aló, aló. te escucho, te escucho bien, ahora bien, te preguntaba eh, cómo se eh, financian cómo se sostienen estas bandas más allá de las armas que reciben de Estados Unidos, por ejemplo muchas de esas bandas están ligadas con algunas familias de la oligarquía y, y también eh, tienen actividades eh, para autofinanciarse por ejemplo de eh, la cuestión de, de de los secuestros no claro. que se ha vuelto una industria de secuestro a veces secuestran a, a profesionales profesores de la universidad médicos etcétera y exigen pagos muy altos ¿no? cientos de miles de dólares no sí. para poder liberar a esas personas así que es una una de las medidas que hacen y también el corte de carreteras donde controlan el flujo y exigen que todos los camiones eh, de mercancías pagan, pagan una especie de impuesto a esas bandas. Y eso ya es un fenómeno que existe casi hace dos años en la carretera sur, a salida sur de Puerto Príncipe, donde todo todos los camiones que pasan con mercancías tienen que pagar a las bandas. claro Así que eso también se hace de una manera abierta, no sin una intervención de la policía para contrarrestar esto Camila hablemos de la situación económica en Haití eh, hace meses que se maneja ese dato de que más de un 40% de la población haitiana está en emergencia alimentaria, lo que sería unos 5 millones de personas verdad eh, bueno una alta inflación ¿cuál es la situación en ese sentido para la mayoría del pueblo haitiano? Una situación muy grave que se pone más grave todos los días con una recesión de cinco años con eh, una inflación que está cerca de los 50% al año es la inflación más alta del continente después de venezuela y argentina y también en una crisis cambiaria ¿no? y todo eso ocurre todo eso ocurre en un ambiente donde los salarios están congelados, es que no se ha dado ningún aumento del los salarios mínimos eh, desde casi tres años y eso que, que significa que la gente ya no puede comprar lo básico, ¿no? Y, y los precios de la gasolina aumentaron de 260%, los precios de los transportes públicos aumentaron del 150%, ¿no? y eso sí. sin ningún ajuste salarial, esto puedes imaginar que el poder adquisitivo se cayó al suelo y gran parte, que 80% de la población ya no puede incluso comprar la comida. Así que es una situación muy fea desde el punto de vista económico y um, a pesar, bueno, <ríe> hay que señalar que el Fondo Monetario Internacional sacó un comunicado en junio pasado para felicitar al gobierno actual por las medidas económicas tomadas uh -huh. ser que una, una represión fiscal terrible una represión contra los trabajadores y condiciones de vida más eh, cada vez más deteriorada donde la gente ni ni siquiera puede asumir 10 por ciento de, de, de la canasta básica uh -huh. Bien, y esto, en este panorama, ha sido posible. Nos hablaban de que hace pocos días se iba a desarrollar una especie de huelga o protesta. Eh, ¿Hay condiciones? ¿Se ha podido ir este, avanzando en una reacción organizada de la gente por encima de esta grave situación de inseguridad que vos nos describías? Hay, hay algunos llamados de removilización que hacen en condiciones eh, difíciles, pero no no hay condición para la organización de una verdadera huelga general, como lo hicimos eh, años anteriores. Uh -huh. Pero eh, sí, hay una senda de removilización muy importante, y, la, y por ejemplo, el primer ministro ni siquiera pudo inaugurar escuelas eh, la semana pasada, y la población está muy indignada y pensamos que en las próximas semanas vamos a tener nuevos procesos de movilización y contra la intervención militar y también para exigir una, un régimen de transición distinto al régimen que tenemos ahora. Hay propuesta, propuestas muy detalladas, muy realistas para hacer una transición de ruptura y reorganizar las instituciones. Pero esta propuesta está rechazada por Estados Unidos que quiere que la, la la transición sea dirigida directamente por Ariel Henry, que nombró con un tuit hace dos años ahora. Cierto. Eh, lo que decías sobre la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la situación de Haití, había versiones de que sería mañana, viernes, otros leíamos que era hoy, pero parece también vemos versiones en prensa de que se podría... Eh, postergar el tema de, de una resolución sobre Haití? Sí, hay, dentro de los gobiernos presentes eh, en el Consejo de Seguridad hay una negociación que se está haciendo sobre esta cuestión y parece que todavía no han encontrado una un acuerdo. Así que y hay eh, Estados Unidos que está eh, empujando para la llegada rápida de una fuerza multinacional y otros países como Rusia y China que hasta ahora se oponen a esta perspectiva. Bien, y desde las organizaciones populares haitianas han podido entrar en contacto por ejemplo con estos gobiernos que mencionabas eh, para que no apoyen ese camino e incluso puedan vetarlo, no porque como miembros plenos de del Consejo de Seguridad, ¿podrían hacerlo? Sí, sí, sí. Hemos eh, enviado muchas correspondencias y a todos los gobiernos miembros del Consejo de Seguridad para explicar lo que estamos viviendo y también hacer propuestas concretas como ayudar realmente al pueblo de Haití sin una intervención militar. Bien. ¿Algo más que quieras decir en, en, en el cierre de este contacto, Camil? Eh, bueno, sa eh, saludar a Uruguay y decir que en ese momento estamos viviendo una tragedia y que es, es sumamente importante reforzar la solidaridad, la comunicación, la presencia, la ternura que siempre el pueblo de Uruguay ha manifestado con Haití. Y en diciembre próximo vamos a organizar una, un coloquio internacional no solamente para hacer un balance de las eh, misiones de Naciones Unidas, mm. pero para trabajar en la construcción concreta de propuestas, de nuevas propuestas de solidaridad. Así que espero que eh, representantes de Uruguay van a poder participar a eso y que van a mantener el interés que siempre han manifestado para Haití. Muy bien. Un, un último punto que, que ahora vemos que queríamos preguntarte es la situación con República Dominicana que ordenó el cierre de fronteras eh, con, con Haití. ¿Cómo observás esta situación? Sí, el gobierno de República Dominicana ha mostrado una posición anti muy violenta, apoya la, la perspectiva de una intervención militar y, y ayuda a difundir una narrativa totalmente negativa sobre Haití a nivel internacional y en concreto eh, en los últimos años se ha desarrollado una política muy violenta contra la migración haitiana y llegaron incluso la policía dominicana a encarcelar mujeres en cuartos, donde, en cuartos de, de hospital donde estaban pariendo así que una violencia ilimitada contra los haitianos incluso en la semana pasada, la, una comunidad dominicana se enfureció y echaron piedras a los agentes de migración cuando vieron toda la violencia ejercida contra los trabajadores haitianos. Así que realmente una situación de, de una violencia racista, xenófoba, y utilizan el tema haitiano eh, como argumento electoral y a una alianza del gobierno actual con la extrema derecha y los anti-haitianos. Claro. y hay una un, una con un conflicto en la parte norte de la frontera donde una organización campesina tomó la iniciativa de captar parte del agua del río masacre uh -huh. y es un río que nace en república dominicana que entra a haití que sigue de nuevo a república dominicana y, y es una una un proyecto que existía ya desde 2014 que habían parado eh, por, por la presión ejercida por el gobierno dominicano y ya la, la, las los campesinos se organizaron para tomar ese, ese recurso hídrico para organizar eh, tres mil hectáreas de plantaciones alimentarias uh -huh. no que es vital para la región y todo el departamento del noreste y del otro lado República Dominicana ya ha tomado más de 11 tomas en este mismo río y sí. obras de importancia, incluso eh, represas, ¿no? Y hizo eso sin ninguna concertación con el Estado de Haití. Y hay una convención internacional que exige que las aguas transfronterizas deben ser utilizadas de manera equitativa y siempre las decisiones que se toman deben ser concertadas. Y así que frente a la decisión de las organizaciones campesinas que lograron un nivel excepcional de movilización de la comunidad para apoyar eso, el gobierno dominicano reaccionó de manera desproporcionada, totalmente, tomando medidas de represalias, castigando a Haití, ¿no? Sí, sí. Y cerrando la frontera. Incluso no, por no, lo que no, vemos, Camil, eh, sí, hace un par de años hubo sí. un incidente grave con soldados dominicanos ingresando a territorio, a territorio territorio haitiano para intimidar a los trabajadores que estaban haciendo la obra. Sí, sí, sí. sí Y también intervinieron también en la zona franca, en la mm. zona franca de empresas dominicanas, pero que está en territorio haitiano no donde los soldados dominicanos eh, intervinieron para reprimir a los huelguistas haitianos ¿no? así que es una, una cosa realmente totalmente inaceptable pero que se explica por la alianza que existe entre las dos élites no las dos clases dominantes que se entienden incluso para hacer una gestión casi privada de la frontera contra los intereses de los dos pueblos y así que es muy importante denunciar eso y apoyar la iniciativa de los campesinos haitianos y denunciar la reacción desproporcionada del gobierno dominicano. Bien. Camil, como siempre, quedamos contentos de haber podido establecer contacto contigo, conversar este rato, que no siempre es fácil. Eh, el abrazo para todos los compañeros haitianos, como les decimos siempre, que se cuiden y seguimos en contacto con el compromiso de seguir informando de las luchas del pueblo haitiano. Muchas gracias y un abrazo fraternal. Abrazo, hasta pronto.